Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. El presidente Alberto Fernández anunció ayer las medidas para contener el coronavirus. Cierre de fronteras y suspensión de clases por 15 días. Licencias a trabajadoras y trabajadores que estén en los grupos de riesgo. Todo este problema es un problema dinámico, es un problema que estamos conociendo el mundo, que se ha desarrollado de un modo virulento en muchos lugares del mundo y donde nosotros seguimos muy de cerca las experiencias que se están dando en el mundo y las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, de Luz, que para nosotros una fuente muy válida como para saber por dónde andar. Todo indica que lo que nosotros tenemos que lograr es minimizar la circulación del virus, es decir, Hacer todo lo posible para que el virus no circule entre nosotros. Sabemos hasta aquí que todos los casos que hemos tenido son casos importados y debemos tratar de que tarde lo más posible en convertirse en un virus autóctono. El personal de salud es el más vulnerable frente a esta pandemia, advirtió en periodismo turno mañana la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Salud Pública, Mirta Viola. El personal de salud está preocupado porque todavía no tiene muy en claro cómo prote autoprotegerse. Mm. ¿En qué sentido? Hay este personal que considera que eh, sus patologías crónicas son de riesgo para sí mismo o para su familia o tiene problemas dentro de la familia para eh, poder cuidar al familiar, este, que no, no sea un problema de contagio. Y en estas situaciones es cuando nosotros le pedimos al gobierno provincial que entienda que el personal de salud no de es material descartable. Somos personas y hay que cuidarnos, porque somos los que ponemos el lomo en estas situaciones y es donde eh, son las personas que más cerca del riesgo están. Dos extranjeros intentaron violar la cuarentena en la provincia. El fiscal general Máximo Paulucci aseguró en Radio Kermés que no cumplir con el pedido de una autoridad competente constituye un delito. El Código Penal, esto está estipulado, digamos, no es un nuevo delito. Quizás eh, no es un delito que haya tenido aplicación con anterioridad. Yo históricamente, soy sincero, no, no recuerdo... Eh, otra oportunidad anterior en, eh, en la justicia pampeana donde se haya eh, aplicado este artículo en, en alguna investigación. ¿no? Este, es, es muy puntual y es para casos de no cumplir con lo que dispone una autoridad competente tendiente a erradicar o a, o a evitar una propagación de una epidemia. Esto es muy puntual, pero es exactamente lo que está ocurriendo a partir del decreto y la necesidad de toma de conciencia y responsabilidad ciudadana para cuidarse a sí mismo y cuidar al, al prójimo. Una mujer compró una vivienda del IPAP y el Poder Judicial ordenó su desalojo. En diálogo con nuestro cronista de exteriores, Emma Ríos, aseguró que fue víctima de una estafa. La señora Sandellán se movió ella en todo. La señora Irma fue a la al IPAP y ella movilizó todo, trajo todo papel sellado por el IPAP y los, los movimientos fue yo. Cuando yo fui al IPAP me dijeron esto no se puede hacer, Emma. No se puede ni vender ni comprar, pueden quedar ambas sin la casa. No me no iba a poner a discutir, obvio que pegué la vuelta y dije muchas gracias y dije, está bien. Y le llamé y dijo no, le, le comenté eso a la señora Santillán y me dijo no, te quieren asustar, yo el manejo del trabajo. Bueno, pues yo no lo sabía, sino tampoco lo vi hubiese comprado, obvio que no, así que este, no, no me moví, fue ella quien hizo he todo el trámite. Los medios dominantes del país cuestionan al ministro Ginés González García por subestimar al coronavirus, explicó en su columna de cada lunes por la mañana que hermesera el presidente de Comuna, Hugo Muleiro. Hay una señalación, una crítica muy insistente hacia el ministro de Salud, Ginés González García, a partir de lo que se define como un error inicial del ministro Se habla eh, en algunas notas de que subestimó la, la envergadura de, de, del, pro, del problema, sobre todo cuando dijo, más que el coronavirus le preocupa el dengue, creo que dijo, o el sarampión, mm. que son dos problemas de salud pública que la Argentina tiene ahora, eh, están totalmente presentes, solo que estos medios no lo, pueden, no lo quieren exhibir tanto porque son, son problemas que están presentes en la salud pública a partir de deficiencias, negligencias y descuidos de la gestión anterior.